Ahora en Banco Credit Cop o tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Cop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial más información en www.bancocreditcop.coop a través de Credit Cop o r r e s p o n d e al 0 8 0 0 8 8 8 4 5 0 0 En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y o l i v í c o l a Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá.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 El ex juez Carlos Rosansky aseguró que el juicio contra Cristina Fernández es una parodia que tiene años de preparación. Así lo expresó el ex presidente del Tribunal Federal, que realizó el primer juicio oral y público a represores de la dictadura tras la anulación de las leyes de impunidad en declaraciones a aire libre de Rosario. El juicio es una parodia que han montado que lleva años de preparación. Es el resultado de todos esos años de preparación. Con la finalidad de, de incriminar y eventualmente de condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Eso es algo que hoy ya no se puede discutir, esa es la realidad.、Eh, lo que preocupa es que realmente estemos en, en un momento del país en el cual un tribunal federal pueda llevar adelante ese tipo de montaje. Eso es lo que verdaderamente es muy, es muy alarmante porque. La, lo que ayer estaba explicando la vicepresidenta es producto, a mi entender, ¿no? es producto de, del enojo y de la, de la impotencia que genera. Eso es, es tradicional también. Cuando una persona está juzgada de manera incorrecta, injusta e ilegal, reacciona y ella estuvo explicando desde su punto de vista qué es lo que cree que está pasando. Lo mismo hizo su abogado en, en los medios. Así que, bueno, nada, momento preocupante. Eh, pre previsible porque se veía venir todo esto. Realmente hace años se veía venir. d e a r a c i o n e s a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, del ex juez federal Carlos Rosansky. Y ahora nos ubicamos en Chubut porque allí, mientras está impune la represión a las protestas contra la mega minería que se realizaron en diciembre del año pasado, se va a realizar mañana la apertura de investigación contra 24 personas que participaron de esas movilizaciones. Nos informa nuestro compañero Fabricio Cardelli desde Radio Escuela n a m u n Cura de Puerto Madryn. Reporte para nuestro noticiero de Farco desde Radio e s c u e l Anamun Cura de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Tema chubutazo y derechos humanos. Puede haber responsabilidad internacional para el Estado argentino. La justicia chubutense realizará este viernes la apertura formal de investigación contra 24 manifestantes por los hechos de violencia de diciembre de 2021 tras la aprobación de la megaminería. Se les imputa atentado a la autoridad, daños e incendios en edificios públicos. A la par, la justicia provincial cerró al menos 15 denuncias de denuncias por violencia institucional. En el marco de la represión posterior brutal desatada contra el pueblo. Por eso, el defensor público que representa a los procesados, Damián de Antonio, Advirtió que puede haber responsabilidad internacional para el Estado argentino si es que no se investigan estas denuncias contra los derechos humanos. Lo, lo que sí sé en cuanto a responsabilidad, ¿no? esto e s yo insisto en que son hechos、eh, muy graves lo que ha sucedido, que se ven involucrados derechos humanos y no en, en un concepto genérico, sino que acá impacta y entra directamente a jugar la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles e Inhumanos. ¿sí? Y en este sentido se debe trabajar con lo que hizo un concepto también de derechos humanos que se llama debida dirigencia. Cuando se constata, se e n c o n t r a n infracciones o hechos en los que se involucran derechos humanos,、eh, se debe investigar y se debe actuar de forma diligente, rápida, operativa, lo que no está pasando acá. De que esto se constate y de esto, que esto suceda, esto puede traer responsabilidad internacional al Estado argentino, porque está incumpliendo contra estas, estos acuerdos、eh, que ha suscrito nuestro Estado. Entonces,、eh, sí que va a haber, puede llegar a haber. Estamos en una situación en que me parece que, que se e s t á contrariando estos principios. Sobre el final de la entrevista de Antonio con Lana Muncura, se refirió a la represión en este chubutazo como sistemática, organizada y la caracterizó como una cacería. Además, pidió quienes sufrieron estos abusos policiales de diciembre pasado, durante las jornadas en que se aprobó la megaminería y siete días después, tras la pueblada se derogó, hagan la denuncia en la justicia. Reportó para nuestro noticiero de Farco Fabricio Cardelli de Radio Escuela La m o n c u r a d e Puerto m a d r y n Chubut, Patagonia, Argentina. Síguenos en Twitter, FarcoArgentina. Y continúan las convocatorias en distintos puntos del país en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández. Vamos a Córdoba, el informe de nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada. Hola, compañeros y compañeras de Farco, y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Integrantes de las organizaciones de derechos humanos y políticas de Córdoba organizan diferentes actividades en defensa de Cristina Fernández. El pasado martes, en la Plaza Agustín Tosco de la ciudad de Córdoba, integrantes del Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos resolvieron estar en alerta y movilización ante lo que viene aconteciendo con la persecución política hacia la vicepresidenta Cristina Fernández y su pedido de. De proscripción. Escuchamos a Héctor Trieredia, periodista e integrante del Foro por los Derechos Humanos y del colectivo Más Democracia, con respecto a cómo se vive en Córdoba la defensa de la vicepresidenta.、Eh, desde nuestro espacio político, queremos construir una unidad política que ponga a disputar sentidos en los ciudadanos de pie y ciudadanas de pie, que pueda poner a discutir para adelante el proyecto político y no juicio a los sectores populares. Incluso también vivimos en una provincia de Córdoba con mucha dificultad para el espacio nacional y popular. Tenemos un gobierno provincial que no colabora, que no ayuda, incluso que está, a nuestro entender, corre por n u e s t r o cuenta esto, en la a n t í t o s a de lo nacional y popular. Un gobierno ha sido y es entre, muy aliado de Max c y que no ha acompañado los procesos nacionales populares, ni mucho menos a Cristina. Entonces, en la, en la provincia es una dificultad muy grande que tenemos, pero tenemos el desafío, todos los que coincidimos en, en construir. Otro país, otro país, o t r o o país mejor dicho, profundizar un país nacional y popular con políticas de esa índole, es muy difícil para adelante. Lo que queda por ahora adelante, y esto ha sido lo positivo, es que hemos coincidido aún en nuestras grandes diferencias en salir a respaldar este, con fuerza este, a las vicepresidentes. Además, el próximo primero de septiembre a las 20 horas, en el espacio cultural Tincuarte del barrio de Alta Córdoba, se va a llevar adelante una jornada de esclarecimiento sobre el ABC del juicio a Cristina Fernández y las consecuencias legales y políticas del mismo. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Vamos a La Pampa porque allí, como en otros lugares del país, se cumple con gran adhesión la segunda jornada de paro de docentes de la Universidad Pública. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio c a r m e s Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del Informativo Farco. Un alto acatamiento tuvo en La Pampa el paro de la docencia universitaria este miércoles y jueves, en disconformidad con la propuesta de incremento salarial para el sector que hizo el Ministerio de Educación. Así lo confirmó en Radio Kermés Francisca Staiti, la secretaria general de la única federación que se opuso al acuerdo, la CONADO Histórica. Esto de, de qué clima hay, hay un clima de mucho enojo. Primero, porque venimos con una pérdida salarial, más allá de los números, digo, porque siempre hay una cuestión de, bueno, la inflación es de tanto, el salario o le empata o está cerquita. Y la verdad que el salario viene perdiendo de, de, de manera muy importante con respecto a la inflación. Una de las. funciones De la universidad, muy importante es la investigación. Y hoy esa investigación está mal paga,、eh, sin categorizaciones del 2014, y con, una, con un anuncio de avanzar sobre eso, pero que no se avanza. Con lo cual, digo, son temas importantes que hoy.、Eh, Eh, están como frenados o parados. La sindicalista destacó que la medida de fuerza la protagoniza el 36% de la docencia universitaria de Argentina, que está afiliada a esa central, y lamentó que el resto de las organizaciones le pusieran la firma a la oferta oficial. Lo nuestro es la defensa de los derechos salariales y derechos laborales de nuestros compañeros y compañeras afiliadas y no afiliados a, a los distintos sindicatos. Así que es muy importante que. Se nos escuche fundamentalmente porque representamos a más de un 36% de la docencia universitaria y preuniversitaria, y muchas veces cuando se habla de que cinco federaciones firman, pareciera que la nuestra es minoritaria y somos un número importante, representamos a un número importante. De la docencia universitaria y preuniversitaria. Reportó para el informativo Farco Radio q u e r m é s 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Vamos ahora a Vietma, porque allí artistas urbanos de todo el país se juntaron en un encuentro y pintaron decenas de murales en uno de los barrios populares de la ciudad. Nos cuenta más nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro. Se llevó a cabo en Viedma una singular movida cultural, No Quiero Junta, organizada por jóvenes artistas que forman parte del colectivo Del Barrio para el Barrio.、Eh, acá estamos en ya el último día del festival que hicimos de arte urbano. Y el festival se concretó en cinco días, pero bueno, la organización duró más de dos meses. Sí, <ríe> sí, sí. ¿Y el evento en sí en qué se encuadra? Y se encuadra básicamente en el arte urbano, todo lo que somos.、Sí. Eh, el arte urbano, el arte sale de la calle, c r es o e lo que queremos nosotros. Entonces, trasladarlo como festival del Día del Niño a los muros para los chicos es、eh, algo que, no sé, es como el regalo que le damos nosotros a cada festival. Como nos cuenta Sami Carriqueo, uno de los organizadores del No Quiero Junta Volumen 2. Este evento de arte urbano se realizó en una de las barriadas populares de Viedma, el barrio Seferino, o las 1016 viviendas. Un populoso barrio Fonavi que fue intervenido con murales gigantes en todos los módulos y presentaciones musicales.、Eh, bueno, vino gente de todo el país, de Formosa, Chaco, Corrientes,、eh, La Plata, Buenos Aires, Bahía, o sea, de los chicos de Bariloche, de Beltrán.、Eh, bueno, no n a d a que dejar o n unas piezas terribles.、Eh, bueno, alrededor de 70 artistas estuvieron pintando este, estos cinco días. Eh, dejando más de creo que 60, 70 muros, no sabemos bien, todavía no pudimos dar la vuelta para, para ver qué cantidad de muros habían hecho o piezas, n o porque también se cuentan por piezas. No Quiero Junta terminó con un balance más que positivo, sobre todo por lo que implicó la compartida entre artistas y con toda la comunidad del barrio. Pero el proyecto no termina acá.、Eh, nuestro proyecto en sí es、eh, un. Una galería d cielo abierto viva sobre toda la ciudad. Nosotros trabajamos en la periferia porque es donde creemos que está la edad más cruda, exactamente. Entonces, bueno, como para que no vivan lo mismo que vivimos nosotros los chicos,、eh, queremos cambiar eso. Desde Viedma, Río Negro, informó Radioencuentro para Farco. v i s i t a nuestra agencia de noticias: agencia.farco.org.ar.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 No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen las UV desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA, todo es más fácil. Banco Nación. Llegan los nuevos préstamos personales del bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado.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 Se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo c o n s u l t e productos y servicios en www.bancredit.coop o c a través de Credit c o o Responde al 0810-888-4500.